En las últimas horas, el titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados a nivel nacional, Jorge Kalinger, eh, habló con el Ministro de Educación, Nicolás Trota, sobre la situación del sector. Jorge Kalinger es madera para nosotros y será toda la vida, así que buen día. ¿Cómo andás, madera? ¿Bien? Hola, Juan Pablo. Buen día, un gusto charlar con vos. Bueno, estás ahí a cargo del, del SADOP a nivel nacional y, y hablaste con el Ministro. ¿Qué fue lo que conversaron en estas horas? Bueno, eh, en el día de ayer tuvimos un una videoconferencia con, con el ministro que fue transmitida por este Face y tal vez por la plataforma Zoom y la verdad que tuvo 29.000 visualizaciones, con lo cual este, pudimos llegar a un montón de compañeras y compañeros para escuchar la palabra de, del ministro. Bueno, nosotros dentro de la organización, Juan Pablo, este, como para hacer un poco de historia, eh, durante el gobierno anterior habíamos quedado afuera de la palitaria federal docente por un decreto en el 2018 sí. y este año con el ingreso de esta nueva gestión y con Nicolás Trotta frente del Ministerio de Educación de la Nación, volvimos a la paritaria federal, que para nosotros es un espacio fundamental de importancia para la discusión de lo que son las políticas educativas y también para discutir los problemas de nuestras compañeras y compañeros docentes. En esa línea veníamos transitando hasta que bueno, este nos sorprendió el tema de la pandemia y, y entramos en este en esta situación, en esta coyuntura que que estamos viviendo en el día de hoy y en esa en esa línea nosotros venimos teniendo charla con el ministro este casi eh, semanalmente por algunos temas que, que tienen que ver con la problemática de, a, de los docentes en el día de ayer eh, nosotros básicamente al ministro le planteamos tres temas como eje de, de debate que para nosotros son la gran preocupación del momento que son lo que nos preocupa y nos ocupa que son el tema salarial el tema que está referido a al tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo en que los docentes y las docentes desarrollan su tarea en forma no presencial y el tercer punto que tocamos fue el cómo y cuándo este o el cuándo y cómo se regresa a la a, la, a las clases fueron uh -huh. los tres ejes en el cual este, hablamos ayer con el ministro en el primer tema el tema el tema salarial eh, es un tema que, que nos preocupa porque más en esta época del mes donde este, se ha producido el, el cobro de salarios y la verdad que la situación es de mucha angustia, de dudas, eh, con pocas certezas. y ¿En, en el si caso bien... de, los, de los docentes privados, eh, que ha habido dificultades en el cobro del salario? Eh, ¿Ha habido dificultades? Bueno, ahí hay que separar como dos o tres cuestiones. Una sí. cuestión es que la realidad de cada jurisdicción es distinta En algunos lugares los docentes han cobrado por cierto un ejemplo catamarca en otro han cobrado una parte y en otro no han cobrado uh -huh. y también están los casos puntuales como ser el caso de los jardines maternales que creo que es un, uno de los temas más este más álgidos y más complicados este que estamos hoy eh, teniendo eh, ahí el ministro se refirió puntualmente al tema de los jardines de los jardines maternales y y este hizo alusión a los ATP, que es la, la asistencia al trabajo y la producción. porque pasa es que ahí se, se conjugan alguna serie de, de circunstancias que hacen que algunos puedan acceder al beneficio que da, que da el Estado y otros no. Este, el Estado exige una formalidad absoluta de los jardines maternales en cuanto a, a que tengan todos los papeles en, en, al día y en regla y bueno, muchos de estos jardines no lo tienen, con lo cual no pueden acceder. Y después está algunas cuestiones que ha habido con algunos cruces de AFIP en cuanto a colegios que son subvencionados y no subvencionados, al 100%, al 50%. Uh -huh. El compromiso que asumió ayer el ministro, que están trabajando fuertemente en el tema para, para solucionar este problema y que en el término de 24, 48 horas estarían dando una respuesta a aquellas situaciones que se han dado y que han complicado este el pago de los salarios a, a los docentes de gestión privada. ¿Qué cantidad de, eh, de afiliados tienen eh, Madera a nivel nacional? Bueno, el universo de, de, de docentes privados en el país son alrededor de 350.000, Juan Pablo, Ajá. y nosotros en el sindicato estamos en una afiliación del 70 de, de 70.000 docentes afiliados. Ajá, 70.000 afiliados y vos decís que hay afiliados. unos 300.000 o más este docentes. 350.000, uh -huh. sí. Sí, sí eh, el grado el grado de sindicalización en la Argentina es uno si bien no es está alto es uno de los más altos de, de América de América de América Latina, hoy el SADOP para darte una idea está representado en todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, eh, todas las provincias, las 24 jurisdicciones nacionales, eh, está representado por, por el SADOP, los docentes privados están representados por por el SADOP, por lo cual tenemos cubierto todo el el el, el para el del país bien y, y con Trota, que me decías te interrumpí un poquito para meter está esto sobre las cifras de afiliados pero eh, los otros temas que plantearon los otros ejes y, y, la, y el posible regreso sí. de las clases a ver que no para nosotros es un tema que es fundamental porque tiene que ver o sea el salario también forma parte de este tema mirado en perspectiva el salario forma parte de las condiciones y medio ambiente de trabajo de cada de cada docente y para nosotros es un tema fundamental Te digo, más. nosotros hicimos, nosotros tenemos un departamento de condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de la organización, que es un departamento de investigación y utilizamos la investigación siempre este como herramienta sindical y política y en el transcurso de este de este proceso de habitar de esta excepción que estamos transitando, eh, nosotros generamos una encuesta, nosotros habíamos generado una encuesta ya por el 2012 donde respondieron 5000 docentes Este, 111 preguntas la verdad que una encuesta muy larga y da un, una realidad este, general del de docente sus modos sus costumbres su, su, su forma de vida uh -huh. este porque toda toda investigación y toda encuesta después este, como como insumo uno la utiliza en la mesas de negociación este, que, que tienen que participar bueno en este en este caso eh, hicimos una de muy corta que se llamaba contanos para cuidarte yo tenía que estaba relacionado directamente con este proceso que nosotros estamos transitando y realmente nos sorprendió porque la encuesta se llevó a cabo del 2 de abril al 12 de abril y en el transcurso de una semana y media bueno 8.000 docentes y docentes privados compañeras y compañeros respondieron esta esta encuesta realmente había una necesidad de, de expresarla este, cómo estaban cómo se sentían cómo estaban cómo estaban trabajando y, y realmente ahí este vimos dos problemas centrales que derivan De, de este proceso no presencial, digamos, y uno es este el cambio en la organización de, del trabajo en esto que yo te decía recién de no presencial, o sea, eh, eh, eso saltaba muy fuertemente dentro de la encuesta y el otro es la sobre exigencia este que tenían los docentes realizando la tarea en un aislamiento este del colectivo de pertenencia, que también eso influye mucho este en en en la tarea docente, pues la tarea docente o la tardía presencial de vínculos, bueno, también salía muy fuerte estos dos problemas que te estoy que uh -huh. te estoy diciendo en un colectivo que que este forma parte del 80% de de mujeres, ¿no? Claro. Bueno, eh a partir de ahí nosotros le planteamos al ministro una serie de de protocolo o de consideraciones que nosotros estamos trabajando que creemos que son indispensables para el desarrollo de esta tarea y el sostenimiento del, del proceso pedagógico. Vos sabés que hoy en día este, los docentes y las docentes son los que mantienen este proceso a través del sistema no, no presencial, con todos los problemas que ello acarrea, realizar la tarea en un lugar que no es la no es la escuela. Claro, sí, sí, más vale. Este, y, y hay una pista, bueno, en las últimas horas está esto de que en agosto no antes de agosto, digamos, más vale. Todos vemos que el invierno va hay que pasar el invierno ahora sí, sí. como dijo el Sogaray en el 59, sí. ¿no? Eh, pero hay una pista de de cuál va a ser no solo la fecha de regreso a las clases presenciales, sino de la metodología, porque uno en algún momento se evaluó también con que se pudiera extender las clases durante el verano. ¿Esto se conversa? Lo sí, sí. Digo, ¿el ministro Mirá, tiene eh, una pista real o, o un sí, poco sí, va bien? Sí, ¿no? eh, eh. Ayer ayer creo que dio algunas definiciones que son que son importantes. Bueno, no, también... Un poco para completártelo recién y ahora te, te, te respondo sobre eso. Nosotros creemos que es necesario que estas condiciones de trabajo puedan acordarse en pautas básicas surgidas de acuerdos paritarios. Entonces es fundamental la regulación de la organización del trabajo en esta etapa. Para nosotros eso es un tema sumado al salarial este muy importante y te digo algunos puntos como para que vos veas de qué manera este, estas pautas tienen que, que, que llevarse a cabo porque si no este, la angustia, la sobreexigencia de, de los dos compañeros y compañeras, es este muy, muy alta. Nosotros decimos que tiene que haber un límite en la extensión de la jornada que no sea superior al que tenía antes de la pandemia, establecer el horario de inicio y financiación de la jornada, establecer un horario de disponibilidad de los docentes para recibir y recepcionar este preguntas, incluir dentro del horario de trabajo los referidos a reuniones de equipo, de trabajo con docente y con personal directivo, comunicar el horario de inicio de la jornada y la financiación de la jornada a la comunidad educativa, Este, reconocer los tiempos de descanso, el, el, el derecho a la privacidad, a la desconexión, porque la verdad que los docentes tienen este, prácticamente todo el día y, y también tienen este, una familia y un ámbito familiar en que tienen que desarrollar y seguir desarrollando su, su vida. Me parece que estas, que estas cuestiones son muy importantes para avanzar En en, en, en en este en las cuestiones de derecho que el docente tiene que tener en este proceso no, no, no presencial. Uh -huh. La encuesta daba también que alrededor del 63% de este de los docentes y las docentes no tienen computadora propia. Esto que quiere decir que lo tienen que compartir con su grupo familiar. Claro, sí, hijo. sí. Entonces, sí. Es, un, es un problema. Este, el manejo de las TIC, bueno... En ese punto también bueno también hay otros otros temas que hacen a, a, en este momento a, a cuestiones que tienen que ver con los gastos que tiene el docente para implementar este esta tarea con la luz teléfono internet datos móviles bueno esto se lo trasladamos al al ministro el ministro nos, nos, nos escuchó y, y, y es más están trabajando sobre una línea de crédito para el compro de para que la compra de, de los docentes puedan acceder a, a a computadoras, bueno, me parece que tuvimos una buena respuesta y en el, el, el, el tema este, bueno, la, la idea es regular el trabajo no presencial, me parece que eso es fundamental, salarial, lo salarial, la regulación del trabajo no no este, presencial, y después lo que vos me preguntabas recién, el cuándo y el cómo, que ahí sí me parece que se tiene que trabajar, porque no va a ser el, el regreso a la escuela, no va a ser lo mismo que antes, no va a ser la escuela que nosotros... Este, bueno, no son más chicos que yo, Juan Pablo, pero vivimos o compartimos o, o, sí, o fuimos, sí. me parece que, que que esa escuela este no va a ser la que van a transitar este los, los, los alumnos y los docentes cuando vuelvan. Eh, en cuanto al, al, al cuándo, él fijó una fecha que, que dijo agosto, pero no la dio como certeza, puede ser agosto, septiembre, octubre. Habló de, de, de que cuando este, el riesgo de contagio sea menor estarían eh, este, volviendo los chicos a a, una, a un esquema presencial está trabajando sobre varios varias posibilidades y, y, y tiene dos equipos este técnicos trabajando en, en este tema y sí lo que lo que dijo que la vuelta podría ser en un esquema dual eh, que podría contemplar este una parte virtual y una, y una parte presencial. Eh, en esa línea, él ayer lo, lo planteó, y, y hay dos tres alternativas que se están manejando, que una puede ser la vuelta presencial de aquellos cursos que están finalizando ciclo-período, ciclo, claro. que son los chicos o los alumnos de quinto año y de séptimo grado, y este, los de primer grado que están iniciando el, el ciclo lectivo. Eh, se habló de intercalar... este eh, días eh, con algunos presenciales y virtuales. Bueno, en esa línea de esas tres, con muchas tres líneas es la que él está, está manejando y nosotros ahí le preguntamos este tres cuestiones que tienen que ver con lo que voy a Una eh, que no son las vacaciones de verano, porque antes tenemos las vacaciones de invierno, que son ahora en, en, en poco tiempo el receso invernal. La otra es la evaluación y la otra es la promoción, este que cómo cómo cómo estos ítems están Se están manejando este bueno en cuanto a, a, a las vacaciones de invierno él confirmó que habrá el receso invernal casi con seguridad este verano no, no, en la misma línea creo que, que por lo que dijo estaría planteado este con lo cual bueno el receso invernal se mantendrá de acuerdo al calendario del ciclo lectivo que estaba planificado antes de la, de la pandemia Y en cuanto a la evaluación y la promoción, también se están evaluando este, algunos protocolos que seguramente se van a discutir en el transcurso de estos días, porque nosotros estamos citados eh, el día viernes al Consejo Federal de Educación, a una reunión el Consejo Federal de Educación donde se reúnen los ministros de, de Educación de todas, las, de todas las provincias, el Ministerio de Trabajo, y bueno, los, los cinco gremios nacionales que conformamos la paritaria nacional Federal y uno de los puntos a tratar este ese este de, el, el sistema de evaluación y de, de promoción seguramente ahí estará presente el, el ministro de la provincia de la pampa muy bien bueno seguramente irá viendo novedades y habrá que seguir el tema de cerca madera te agradecemos el, el contacto si querés agregar algo más este por supuesto que, que te escuchamos ahora mismo no, agregar este estamos pasando una situación este muy muy difícil seguramente el, vendrá un, un mundo nuevo Re, re, este poner en valor la, la, la, la labor y la tarea de, de las y los docentes en, en este momento porque la verdad que han sostenido el proceso de enseñanza y me parece que, que en este momento merecen el ministro ayer lo, lo hizo específicamente decir que la educación es un derecho humano Pero ese derecho humano, este, en mi opinión, necesita de vínculo, de presencia. Entonces me parece que en este proceso de enseñanza-aprendizaje que, que se está dando para el futuro, estas cuestiones tienen que estar este, en, la, en las construcciones que se, que se busquen las soluciones que, que se busquen. Eh, coincido que, con el ministro que la salida no es desde una estrategia individual, sino desde una salida, desde una salida colectiva y en la discusión, el disenso y el debate podemos encontrar... Eh, la salida a, a todos los problemas que ya venían de antes y que y que esta pandemia este, acentuó en en una, en una nueva situación y en un nuevo modo de, de tener que transitar y evitar este proceso. Muy bien, gracias de vuelta. No, gracias a vos, Juan Pablo, eh, a disposición. Jorge Kalinger eh, es el titular.